Salud especial, te habla Jairo Fonseca, hoy es agosto 15 de 2011, son las 9.26 de la noche y este ha sido un fin de semana muy movido en cuanto a información, hemos compartido un, un corto podcast, unos videos, unas reflexiones muy de tema pisciano, diría yo, Y ahorita Diego me confirma y uno de los temitas pues, precisamente que estábamos trabajando en esos videos era el de las coincidencias, un video que se llama eh, precisamente así, eh, eh, no, el ciclo de las coincidencias, bueno yo le titulé la magia de las coincidencias pero, pero el video pero ya te digo exactamente qué nombre tiene, que tiene que ver con coincidencias y en este momento ya está conectado y apareció coincidencialmente nuestro amigo Diego Hola Diego Jairo, buenas noches ¿Cómo vas? Bien, bien eh, Me hace recordar eso a el doctor Deepak Chopra quien en un maravilloso libro llamado El sincro destino dice que la magia de ser eh, conscientes y felices con nuestro destino está justamente en hallar e identificar esas aparentes coincidencias que no son en sí coincidencias sino sincronismos del destino para guiarnos en nuestra evolución y para ser felices con lo que queremos ¿no? entonces estar atento a esas sincronicidades es, es, es, es, es importante genera plenitud y te da Te da sentido trascendente, ¿no? ¡Wow! El video se llama originalmente El misterio de las coincidencias. Y, y tiene un. Eh, lo que he podido captar es que son reflexiones de varios autores y, y creo que algunas también de la, de la persona que, que compiló y que creó el, el video, pero son muy, muy interesantes. Esto que acabas de decir tú, pues es. Es muy cierto, ¿no? Cuando uno está atento a. Mm, aquellas cosas que parecen tan simples, tan triviales, empiezan a tomar sentido, ¿no? Y, mm, y estas últimas semanas han sido así, pues en mi caso, y, y con Diego también hemos compartido otros escenarios, pues se, se ha visto eso, que a, a, a los ojos de un observador eh, no atento, pues serían situaciones no determinadas, pero, pero cuando uno es está viendo el bosque y a la vez está viendo los arbolitos, pues detecta esa esas señales para las cuales hay que tomar acción bueno eh, yo yo ahorita nuestro micrófono me está comentando digo que pues a raíz de estas dos notas que compartí el sábado y el domingo eh, he re recibido impresionante unos no sé cien 110 mensajes eh, de personas pues eh, que, que se sienten muy conectadas con la información que que han visto que ese sincronismo existe, me llamó mucho la atención un mensaje de una persona que hoy estaba saliendo de, de un hospital, de una convalecencia y que este mensaje pues, le, lo llenó mucho de vitalidad, de energía, ¿no? Y pues uno, si uno hace una reflexión, o yo la reflexión que hago, Diego, es la siguiente, o sea, realmente, pues, mmm, yo, yo esta información la asocio mucho al trígono Júpiter Rueda que yo tengo, Rueda en la 3, Eh, júpiter en la 11 entonces de alguna forma soy un canal para compartir pero pues realmente este, esta información está ahí no no necesariamente yo la he creado estaba viendo este este canal de youtube de mundo fenomenal pues que es eh, impresionante el trabajo que tiene la, la, la calidad con la cual se ha hecho Y también le comentaba, digo que me llamaba mucho la atención que la persona o personas que están detrás de este canal no, no sabemos quiénes son y de alguna forma no, como que no les interesa darse a conocer. Entonces, eso a mi modo de ver, demuestra pues un gran sentido de, de de generar algo de transformación, cambio desde, desde un misticismo muy grande. Y, y eso es algo que hoy en día eh, eh, hay muchos escenarios y muchos niveles estamos viendo. Entonces. Eh, yo lo único que hago es como ser un canal para que ustedes de alguna forma conozcan ese trabajo y ese desarrollo que muchas personas están haciendo a nivel mundial. Uh -huh. ¿Tú quieres aportar algo a esto, Diego? Y te tengo ahorita una pregunta ya específica astrológica. Sí, que eso también me, me recuerda a alguna sentencia o cierta frase que dice que no es necesariamente que a un ser humano le acontezca algo o que le suceda un acontecimiento. sino más bien que al acontecimiento le sucede una persona. O sea, que el acontecimiento ya está y surge cuando la persona lo necesita. ¿no? Entonces, esto muy de la mano de, eh, de que hoy día pues, en, podemos entender el mundo de una manera muy amplia, pero totalmente relativo frente a, a, a ya nuestra percepción mecánica de la causa y el efecto. ¿no? Entonces, estamos en un mundo... en donde pues, no solo vamos a encontrar que todo se rige bajo la ley de causa y efecto, sino que hay una trascendencia en el sentido de que, de que hay una simultaneidad en los hechos, y bueno, uno llega a vibrar con lo que necesita, y una persona necesita determinada información, y como bien lo dices, pues se vuelve uno un canal. Ese canal es la resonancia que a lo mejor alguien que está en ese mismo proceso necesita, que es de pronto y a lo mejor la misma resonancia la que nos lleva a identificarnos o no con algo. Porque también nos puede pasar que en algún momento llegue a nosotros un conocimiento o un libro con el cual de inmediato no resonamos. Sí. Y pasa el tiempo y ya como que decimos, ahora sí estoy vibrando en la misma frecuencia y ahora sí entiendo, asimilo, capto y me desafine eso. Entonces, en esa sincronicidad o en esa resonancia creo que que para la persona que, que ha escrito y que ha mencionado esto, pues yo creo que, que llegaba esta información eh, como anillo al dedo, ¿no? Hmm. No, y, y lo, lo curioso, pues, yo, yo anoche, cuando, cuando vi el canal, pues, me lo compartió un amigo en Facebook, eh, Roberto Ayala, un personaje que también tiene unos enfoques interesantes, hmm. él, él compartió el del misterio de las coincidencias. Entonces lo empecé a ver y wow, me encantó. <risa> Me, me gustó mucho me conectó con muchas situaciones actuales y a mí siempre me gusta investigar la fuente ¿no saber quién está detrás de eso o sea siempre normalmente hago eso busco la la fuente y la fuente pues me llevó a, al canal este que les comento mundo fenomenal y encontré muchísimos muchísimos videos sin exagerar creo que alcancé a, a ver una lista de treinta treinta y cinco los tienen organizados en ...en pensamientos, en música de relajación, en meditaciones... ...bueno, tienen como cuatro canales diferentes... ...y los de pensamientos pues son los que tienen las la, la reflexiones que compartí... El, ...el otro que me gustó bastante fue el secreto de la vida... Eh, ...a mí me hizo mucho clic porque es muy afín al tema A.B. Abraham Hicks que yo he manejado hace muchos años... ...bueno, tampoco hace muchos, desde los 2006... <risa> Y, y me hizo un clic muy muy bonito, fue una, un enfoque muy coherente con, con esa información y el otro, el de las almas gemelas estas últimas semanas hemos tocado mucho tema sinastría, relaciones de pareja eh, y también me llamó la atención que al comienzo del video aparecen unos mandalas astrológicos no no necesariamente la información que, que ellos comparten en el video es asociada Um, astrología, pero si sí el inicio muestran unos dos o tres mandalas astrológicos que también me llamó la atención. Y, y, de, lo, y de los mensajes que, que he recibido, pues no, no, no he tenido oportunidad de leerlos todos, los, los leo por encima, pero es muy claro eh, la preferencia de las personas. O sea, hay algunos que eh, a, apuntan al de al de coincidencia, sincronismo, otros secreto de la vida. Uh -huh. hubo varios varios con el tema alma gemelas entonces lo que a cada quien le corresponde pues le resuena no uh -huh. sí eso es claro uh. bueno y también recibí un mensaje bien bonito Diego de de Sandra eh, a, ayer hoy creo que recibí el, el testimonio Sandra Turriago fue una alumna del curso virtual que desarrollamos eh, hace unas semanas que un ejemplo muy bonito, una aplicación muy práctica de que se le perdió el gato sí <risa> el gato y justo con la información de horario y con una retroalimentación tuya eh, siguió las indicaciones, ahí está el testimonio es de los últimos testimonios, lo, lo pueden ver en la página eh, y la indicación muy clara que la, la búsqueda se debía enfocar en unos días y hacia una orientación al sitio de pérdida y el gatico apareció 18 días después <ríe> a través de los volantes y una llamada de que estaba solo a 6 cuadras en, en el área física que se había descrito. Sí. Yo la verdad, Diego, le soy muy sincero, hasta ahora estoy como que poniéndole atención a horaria. <ríe> la verdad, para mi perfil tan racional empezar a, a, a creer en esto, para mí es como magia, esto, yo no sé, o sea yo, yo tengo un perfil muy racional empezar a creer en esto, o no creer, sino empezar a ver evidencias, por testimonios como este y el de los mismos ejemplos que desarrollamos en el curso, pues eh, me siguen diciendo, bueno, déjelo racional aparte y, y póngale otras otras herramientas, aunque el enfoque tuyo que tú le haces es muy racional, ¿no? No, no es no es tan, tan místico, ¿no? Sí, además que cuando uno va desarrollando el curso de horario se va dando cuenta que, que va de una simple pregunta a una aproximación muy exacta. Es más, hacia la observación de procedimientos para ¿sí? lograr o para lograr determinadas cosas o para enfatizar algunos, digamos, hasta logros de objetivos, si es el caso. Entonces ahí encuentro que, que, la, que la experiencia con Sandra es muy bonita y pues también chévere que ella pues, comparta ese tipo de cosas, que creo que pues, en últimas es lo que permite que... que haya una retroalimentación y una constatación de lo que efectivamente se plantean los cursos, ¿no? Porque pues hay algo clave ahí. Eh, no es una cuestión de creer o no, porque pues entonces eso sería un acto de fe. Sino es más bien una cuestión de comprobar, ¿no? Y cuando uno comprueba, pues va diciendo, hombre, definitivamente esto opera bajo unas leyes. Eh, la pregunta de, de, de Sandra, de hecho, surge recién concluido el curso. Y acuérdense que en la última clase se había hecho una alusión un poco a cómo poder identificar un objeto, un... un objeto, una persona perdida, temas que a veces son muy complejos, incluso relacionados con el tema de las ubicaciones geográficas. Entonces son aproximaciones y deben ser tomadas como tal... Porque pues eh, la astrología te da un, un, una lectura racional, pues a partir de, esas, de esa lectura racional e incluso deductiva tú enfocas. Entonces en, en la observación que Sandra nos hacía aparecía efectivamente que pues eh, el gato, porque cuando ella se da cuenta el gato se ha extraviado desde hace dos días, Entonces, lo primero que yo observé en la horaria fue efectivamente que ese gato pues que estaba vivo, que estaba bien, pero que ella debía, porque había buscado infructuosamente ya dos o tres días, sin, y bueno, no, no sabía de él. Entonces le dijimos, más bien enfócate hacia una zona específica geográfica, en este caso, si mal no estoy, era noroccidente, algo así. Sí, aquí dice noroccidente. occidente ok. Entonces busca sobre esa zona específicamente, de hecho busca en vecinos de esa localidad, y ojalá vecinos que tengan esta apariencia física. Ah, sí, con apariencia sí, física. Sí, sí, sí. Quienes tomaron el curso de horaria saben de qué manera, o sea, cómo ubicar geográficamente esa situación. Y lo de los vecinos surge porque involucraba a la tres y además en la tres pues había una particularidad y era que la, pues, las personas tenían que tener una determinada apariencia física, porque en dicha carta aparecía un aspecto de Júpiter y Tauro, entonces pues le di algunas indicaciones muy de perfil Júpiter Tauro, ¿no? le dije, reparten esta zona, igual la horaria sugería un espacio de tiempo, o sea, la temporalidad de los hechos, dos semanas en, una, una, en, una, en un margen de acción en donde debía buscarlo, hacerlo, teniendo en cuenta que esos eran claves que allí se hiciera la mayor difusión, ya que posteriormente a estas dos semanas pues sí habría riesgo de que el gato se extraviara Entonces yo le decía, en dos semanas tú lo debes encontrar, pero debes orientarte a esta zona. Entonces lo que nos emocionó fue cuando efectivamente en los 18 días... Eh, a dos días de cumplirse el límite del tiempo le han llamado justamente del noroccidente y le han dicho bueno el gato sí está por acá aquí lo tenemos es una vecina de las características tales y ya puedes venirlo a recoger entonces sí, esta mañana ya compartió un mensaje muy temprano a las siete de la mañana uh -huh. compartió un mensaje aquí como como testimonio bueno y, y, y Diego pero aquí Exacto. puede haber un margen de error o sea porque tampoco podemos ser tan certeros bueno De hecho, las diez once preguntas que hicimos en el taller, yo diría que nueve o diez tuvieron o han tenido un buen desempeño, ¿no? Pues todavía no hemos recibido más retroalimentaciones, pero pero en su momento el diagnóstico de las preguntas eran eran buenas. Pero el margen de error está está ahí, o sea, no es que sea una herramienta certera al 100%. ¿Tú qué piensas de eso? Que el margen de error está en cualquier en cualquier actividad donde esté involucrado el ser humano. ¿O ¿O <risa> Claro, somos humanos y tenemos eh, predisposición al error, ¿no? Ahora, ¿qué es importante en astrología o en cualquier otra técnica? Pues hacer que los márgenes de error sean, sean más estrechos, ¿no? Que yo estoy seguro que hay un médico que puede ser muy útil, pero siendo humano tiene márgenes de error en sus diagnósticos. Eh, hay analistas financieros que pueden tener no. eh, eh, chum, márgenes de error de acuerdo a sus proyecciones, o un psicólogo, bueno, donde hay una disciplina o conocimiento humano hay margen de error, y pues por qué no decirlo, la astrología no es la excepción, creo que la, es, la astrología ha evolucionado desde, desde la carta natal, en cuanto a que tú puedes disminuir esos márgenes de error, hoy día hay técnicas, hay modelos astrológicos serios, sensatos, matemáticos, verificables... que hacen que los márgenes de error disminuyan, pero pues es, pero no, no, no es infalible, ni uno como astrólogo lo es. Entonces, no, y de hecho todas las disciplinas manejan eso, ¿no? El mar, mar, bueno y de hecho si si el error no existiera, o el margen de error no existiera, no, no, no valdría la pena vivir. <risas> sí, sí hay que vivir con en parte con el riesgo. Eh, eh, lo mismo que pasa como cuando alguien dice, no, yo todo, todo lo tengo que tener fríamente calculado con mis tránsitos y mis progresiones, pues es válido, pero hay circunstancias en donde hay que permitirse ir bajo el riesgo de las circunstancias y bajo el riesgo de la conciencia, que es la luz que te guía. Yo en lo mm. personal dirijo muchas de casi el 100% de mis actividades por temas astrológicos, pero... no quiere decir que no sea susceptible a ir cosas que se escapen a mi control o a mi conciencia o a lo que yo tengo previsto dentro de la astrología. Entonces, en ese caso, pues te, te vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Pues, pues la astrología te da unos matices, unas sugerencias, unas aproximaciones. Ya te digo, con metodología se hace de pronto más efectiva que con otras metodologías. Y eso a la postre, pues permite que las asesorías sean serias, ¿no? no no no especulativas tampoco pues sometidas al aspecto tan intuitivo yo no yo no de esa parte pero pues para quienes no lo tenemos tan acentuado pues pues es un método racional y concreto incluso en una astrología horaria que parte de una subjetividad no porque que la horaria parte de la subjetividad pero por lo menos en el en el caso de la carta natal eso también es un indicador de de control de calidad de cómo Hay, hay, un valor, hay un valor matemático extraordinario pues para, para manejar esos márgenes de error ¿no? oiga Diego pero eso también va muy del perfil de, de cada quien yo, yo pues en estos tres años que llevamos ya vamos para cuatro años en este espacio uh -huh. eh, yo me ponía a pensar porque yo no soy muy amigo de levantar el tránsito la revolución eh, yo me concentro más es, en, en ver el inventario natal y y jugarle a eso, o sea, pues a, la, a las mejores casas que tengamos. Uh -huh. Eso es lo que yo hacía en el comienzo. Hoy en día tengo ya claridad de, de, de los aspectos de trabajo míos que básicamente son oposiciones, solo solo hay dos cuadraturas nomás. Uh -huh. Pero pero mi, mi mi mi función, si ustedes han venido haciendo seguimiento a, así de simple, eh, yo voy muy de la mano como de la intuición pero sin, sin hacer tan tan tan tan uso de la intuición. Cuando programamos un evento, el congreso, el simposio, el curso, eh, los proyectos, yo la verdad, mi acelere me hace, mi luna en Aries me hace, bueno, hagamos esto ya, eh, miremos esto, esta fecha tan, llamo, eh, coordino, organizo, eh, Y, y después nos ponemos a ver los tránsitos y va, y va muy muy de la mano no sé si uno inconscientemente está apelando a eso o, pues yo digo es por mi perfil, o sea yo hasta ahora estoy cayendo en cuenta un ascendente sagitario con Júpiter en escorpio y no en Pisces eh, la la parte intuitiva está muy muy metida en mí sí sí eh, eso funciona así también, ¿no es cierto? claro, y de hecho pues tienes una buena intuición en general del no en piscis Pero pues también la sugerencia es que hay momentos en que el radar está bien y hay momentos en que no. Entonces pues okay. pues yo también creería que cuando uno tome decisiones muy importantes debe, debe analizarlos desde la carta natal primero que todo. Mirar qué aspectos natales tengo, mis ciclos, o sea, qué tránsitos, progresiones, direcciones primarias. Es decir, confirmar lo que mi inventario natal dice a ver si durante el ciclo... estado o no realizable, y al mismo tiempo tener la conciencia y las herramientas de madurez para saber cómo optimizar eso que mi carta natal promete. Y una vez eso esté determinado, pues ahí sí busco un lugar, un momento, un espacio, un sitio, y hago que las cosas no se improvisen, ¿no? Entonces es una mezcla de todo, como te digo, hay momentos en donde las decisiones son ya, y, y la intuición es muy certera, y si, y si el tiempo y la disposición lo permite, pues se programan, ¿no? Tampoco hay que ser tan categórico. que si no es así, entonces no funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad, estas experiencias de horaria a mí me han confirmado muchas cosas, sobre todo en este tipo de casos, ¿no? Uh -huh. Y generalmente cuando las preguntas son así, genuinas, ¿no? Porque ahí sí hay un tema un poco complejo y es que la horaria generalmente, generalmente no, siempre funciona es cuando la pregunta, se ha, no de hecho, surge con esa espontaneidad y esa parte genuina que dice, oiga, necesito saber esto. entonces eh, la verdad la verdad es muy es muy efectiva y, y yo creo que, que es muy chévere pues para para, para consultar diversas cosas eh, también se han recibido hemos recibido en el eh, en, en el, los correos privados observaciones preguntas es decir ha, ha habido una retroalimentación muy chévere entonces yo creería que, que pues nos alegra nos alegra que pues estos cursos permitan ir confirmando Lo que se expone, ¿no? Mm. Súper. Bueno, y otra cosa que me está gustando mucho ahorita que, que, que estamos haciendo es integrando eh, lo astrológico con otras disciplinas, ¿no? Especialmente el tema sinastría, uh -huh. eh, de, lo de las hormonas. Ahí publicamos una nota bien bonita que se llama Hasta que la muerte nos separe, eh, en la cual yo digo o, o, o cuestiono que si existe la unión perfecta o el matrimonio perfecto. Eh, de alguna forma yo digo que sí pero con un pero y es que ese pero normalmente es la, la unión en base a ensayo y error lo que <risa> siempre he venido diciendo que, que normalmente cuando nos unimos a alguien eh, debe a unas circunstancias entre comillas que el destino coloca pero no necesariamente esas uniones pues eh, pueden tener el mejor desempeño eh, y, y la serie de videos que publicamos de... de set de Fischer, de la antropóloga y la el manejo de las hormonas eh, y eso sumado a la a la a la información del de la primera clase de Sinaster que también compartimos está está completa eh, es bien interesante y bien valioso ¿no? hacer, hacer ese ejercicio de, de o sea no solo de lo astrológico sino unir lo astrológico a otras disciplinas y empezar a constatar cómo funciona eso pues es bien Bien bonito, ¿no? Uh -huh. El tema de la sinastría es un tema muy grande, muy profundo, omniabarcante. Eh, sí, yo yo pienso que hoy día cada día se constata más el, el efecto hormonal en los seres humanos. Las investigaciones de Fisher. El video que me compartiste hoy, eso fue súper. El y que... Sendine y otros. Ese video es muy interesante. ¿Por qué? Porque se maneja un concepto que se ha expuesto ancestralmente o al menos la sinastría o las leyes o sea, que se maneja la sinastría concebían, quizás hoy día se habla con otros términos, o al menos se concibe que el cerebro es parte importante y fundamental en eso que llamamos atracción. Loan Brissendine. Brissendine, sí. Loan Brissendine. Ese video lo vamos a colocar con este podcast también, para que no... Exacto, para que lo, lo escuchen además porque mucho lo que se plantea allí eh, obedece también a ese estudio que he llevado durante muchos años en torno a la sinastría pero al tomar contacto con todo este tema neurológico ha sido muy importante porque también es interesante ligar cómo esa, esa, esa situación hormonal va ligada a una función planetaria y eso realmente surge de la observación, ¿no? Entonces... Muy interesante, adicional, pues cuando uno dice encontrar la pareja ideal y si es para toda la vida o si es mi alma gemela, pues la verdad eso tiene demasiadas implicaciones. O sea, no es tan fácil porque la atracción generalmente existe, pero hay relaciones diseñadas para una temporalidad específica de tiempo. Entonces esa es la, la puerta de entrada a la relación, la atracción. Hay una fase que es el amor ideal, el amor romántico, que también tiene sus... sus periodos de tiempo y sus y su razón de ser, pero hay relaciones concebidas para durar mucho más. Entonces, es bueno también eh, entender algo. Uno no solo se une basado en su, en su valor eh, hormonal eh, de atracción, sino generalmente se une en razón a sus guiones del pasado, ¿no? A eso que se llama el mapa cerebral. ¿sí? En el centro límbico del cerebro, en donde queda registrado. esos modelos que quedaron allí incrustados de acuerdo a, a la percepción que tiene de los padres, a las imágenes biológicas de los mismos, a cómo, a qué busca con relación al amor, a que el amor un día no solo se concibe como un acto de unión de pareja, sino una motivación, entonces parece que el amor también va ligado mucho a la motivación, que es la, la búsqueda de recompensa, y bueno, Eso ligado a una razón trascendental se podría entender que, que, que uno generalmente tiene mitos e ideales con relación a la pareja y resulta que si bien todos podemos amar y ser felices, todos también tenemos perfiles y percepciones distintas del amor. Para alguien es, eh, es fundamental unirse con, bajo esa concepción de toda la vida, para otros en cambio a lo mejor una, una relación que así, así, así sea durante un periodo limitado de tiempo, pero fue lo más importante. ¿Sí? para otros es indiscutiblemente claro que el amor o la relación entre pareja tienen finalidades muy concretas la felicidad generalmente se suscita en una relación que puede estar en un año en seis meses, en diez meses pero eso va acompañado del crecimiento que cada uno tiene entonces por ejemplo hay relaciones que marcan significativamente en la vida así no sean para toda la vida así sean de un periodo de seis meses de, de un año ¿no es cierto? Hay relaciones que llegan con necesidades de ayudarte en algo muy específico. Hay relaciones que llegan para recordarte también tus crisis y tus guiones de infancia. Hay relaciones que llegan, como lo planteara Carl Jung, que hay relaciones evolutivas. Las relaciones evolutivas es sencillamente esa relación que te, que te educa y te, te trasciende. Entonces tenemos muchas fases de relaciones, tenemos varios biotipos de relaciones. Y en nuestra carta astrológica podemos identificar qué relaciones para qué. Y a lo mejor disminuir los ideales falsos en el sentido de que, pues, clarificar qué relación para mí es propicia en tales terrenos. Si es para una relación libre, si es para una relación a largo plazo, si es para una vida marital. También priorizar que la felicidad no es necesariamente algo de pareja. Hay gente que considera o concibe que, que es libre y que por allí es mejor y que, pues, a lo mejor las relaciones casuales le llenan. Entonces todo es tan relativo que eso del amor ideal concierne a cada individuo, pero sí llega la astrología para propiciarte y esclarecerte qué buscas, qué es alcanzable, con quién es alcanzable. Desmitificar de pronto ideales que a lo mejor pues, para esa persona no son tan importantes, pero sí tiene un alcance profesional en el sentido de saber específicamente con quién puede establecer una relación ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades y cómo optimizar una relación? O sea, eso es un tema muy profundo. Entonces, lo de Helen Fisher, lo de Luan y todas estas estudiosas y estudiosos del cerebro, pues confirman que, que uno no por casualidad se une, ¿no? Desde el momento inicial en que dos personas se contactan, ya hay un estímulo de feromonas que se perciben y que se captan in, in, intuitivamente. Y que basta una aproximación de segundos para uno inconscientemente percibir hasta el sistema inmunológico de con quien se une. Entonces, una cosa uh -huh. extraordinaria. Oye, eh, algo que me llamó la atención mucho del curso de Sinastera lo de Gerencia de Vida, ¿no? que uh -huh. tú siempre recalcabas eso, que era hacer ese ejercicio sencillo de, de, de contar aspectos. Aspectos de trabajo y aspectos de, claro. de, de, de beneficio, ¿no? entre entre dos personas y no necesariamente eh, únicamente en el plano sentimental y, y afectivo no <risa> en el caso de nuestro Diego y, y Jairo está aquí precisamente en la sinastría eso lo hemos dicho muchas veces pero pero ahora yo cada vez caigo más en cuenta eh, elementos muy claves de comunicación de, de trascendencia de ocho están ahí muy marcados en, en el esquema nuestro ¿no? en el de Jairo y Diego y, y eso lo vemos todos los días o sea cada vez que tenemos oportunidad de hablar pues duramos horas y horas hablando de, de los temas de ocho y es lo que ustedes están visualizando en este momento no sí no necesariamente tiene que ser una, una relación afectiva aquí me acabo de dar cuenta una conjunción mi luna está en conjunción con su casa 3 no de sí. pequeñito pero pero oh, marcado mar... interesante <risa> es cierto Hay, hay, hay uno, pero fíjate que cuando uno conoce la sinastría, entonces dice, bueno a esto sí. le puesto, esto es una realidad y voy des, y, y voy quitando de mí cosas que, que son producto en ocasiones de, de elementos que si bien han sido reales en mi vida, mi cultura mi nacionalidad, en mis primeros años pueden obstaculizar fortalecer o en algún momento limitar mis relaciones, porque pues hay que tener en cuenta la nacionalidad de la persona, entonces si tú tu nacionalidad y tus creencias pueden afectarte, pero no tienen nada que ver con la, con la sinastría. Cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, mi religión me prohíbe, o hace, eh, digamos, limitante mi unión con personas de otro credo. Entonces te conoces con alguien y a lo mejor eh, sus sinastrías operan muy bien, pero desde el plano de las creencias, o sea, desde la casa 9 se está creando un conflicto. Entonces el objetivo de la, de la sinastría no es. valorizar las creencias, los ideales, la familia, todos esos guiones como buenos y malos, y nos caer a la persona en cuenta de que si bien influyen en su vida, la sinastría es efectiva en tales contextos, o, o, o, o totalmente conflictiva en tales contextos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se administra vida, y se da como la opción de, de tomar y de tener al alcance todas estas herramientas neurológicas, astrológicas, como soporte y complemento, para uno... dirigir o al menos ser consciente de su vida y de decir pues maduramente quiero esto de mi vida sí maduramente quiero una relación con estos con estos perfiles la puedo alcanzar maduramente quiero una relación para un año para dos pero no me estoy formando ideales porque pues uno no sufre o cuando en la vida de pareja no se sufre en sí por lo que tiene sino por los ideales que se tienen en torno a a lo que uno a lo mejor de pronto espera de esa persona pero que pues yo puedo sufrir por porque esperaba algo de ella y resulta que, que ella no era así, sino fueron mis ideales los que se defraudaron y por ende yo me defraudé. Entonces eso es súper eso es interesante. Y, y claro está, pues, pues para toda la vida de parejas clave, lo importante es ser consciente de que pues si vivimos con conciencia la vida afectiva, pues podemos ser felices y esa felicidad, ya les digo, no puede estar estereotipada en algo. También la felicidad es muy relativa, entonces de, para cada persona hallar su felicidad puede ser diferente a lo que para otra persona puede ser ese mismo concepto de felicidad afectiva. no hmm. En este video de las almas gemelas, una cosa que me llamó la atención es que no necesariamente, hmm. bueno, que eso ya es como una lectura, no sé, de corrientes filosóficas, Sí. Que, que está sembrada la idea que, de que hay un alma gemela para cada persona, ¿no? O sea, una, una. Yo no sé qué tan cierto sea eso, bueno, ese nivel de, de bueno, días que uno no pueda controlar, pero, pero que muchas almas gemelas pueden estar relacionadas con, con la persona, ¿no? Y no necesariamente en relación de pareja, sí. ese es también otro, otro, otro concepto interesante, aunque eso ya es más trascendental. <risa> <risa> Yo lo que creo es que a lo largo de la vida necesitamos unirnos con muy diversas personas que nos recuerdan y nos ayudan a trascender cosas. Entonces, a lo mejor son muchas almas gemelas para nuestro camino evolutivo, ¿no? Ok. Como, como yo, como yo le digo, que hay que ser mucho sapo feo para saber cuál es el príncipe. <risa> <risa> sí, sí, por ahí puede ser la cosa. Okay. Sí, no, normalmente las relaciones, eh, pues yo no sé... Estadísticamente que, que dirán, pero pero las personas que tienen una segunda o tercera relación tienden a ser más, más enriquecedoras que la primera, ¿no? Entonces, uh -huh. Práctica, <ríe> la práctica es el maestro. y sí. Uno ya es consciente de qué, en qué falló y en qué se puede superar y, y, y pues ya uno conscientemente de pronto asume ya más, más procesos de aceptación y de, y de, y de crecimiento, ¿no? Uh -huh. y eso va de la mano de una frase que yo aquí tengo precisamente de Luan que dice y remarca esto así, textual lo quiero leer y eso va muy de la mano con la astrología y va muy de la mano con los estudios cerebrales entonces lo quiero leer acá textualmente fíjate lo que dice dice es importante recordar que ni los circuitos cerebrales ni las hormonas nos convierten en lo que somos no crean nuestro yo aunque el yo surge de la actividad del cerebro. Las hormonas nos hacen tender hacia cierta conducta, pero no necesariamente hacen que dicha conducta tenga lugar. El destino de la biología es como una base. Tenemos circuitos cerebrales y una corteza que alberga todo tipo de pensamientos y reflexiones. Cada vez aprendemos más y esto repercute sobre nuestro sistema límbico, por ejemplo. Y cuando las hormonas actúan con fuerza, nos predisponen a ciertas conductas. Nuestra corteza, en cambio, puede escoger cuál de estas conductas activar. Es decir, la biología no marca totalmente nuestro destino, pero sin duda nos predispone hacia ciertas conductas, pensamientos y sentimientos. O sea que en última somos conscientes y la conciencia nos va a permitir elegir Lo que de pronto, instintivamente, nuestra biología nos dice, o sea, no estamos tan totalmente predispuestos, aunque sí influye. Ok, sí, aquí estoy viendo este artículo, este artículo está uh -huh. completo, también lo vamos a colocar en el, en okay. los enlaces del post de de esta nota. Ella es neurobióloga, ¿no? Es neurobióloga. Americana. Oye, sí, y, sí. y curioso que las dos son mujeres, ¿no? Fischer y... y esta chica Brisendine, uh -huh. oye pero... y otra cosa que me llamó la atención perdón, de este artículo es que eh, pues es bueno que lo lean pero dice que nosotros eh, biológicamente todos los seres o los, los embriones como tal somos de naturaleza femenina hasta las primeras ocho ocho semanas, ocho semanas. o sea que la naturaleza por defecto es femenina <risa> sí Nos en esencia favorita. somos femeninos Y por defecto nos volvemos masculinos. <risa> a ver, de todos modos esto es interesante plantearlo en, en términos genéticos de los cromosomas XX y XY. El X es femenino. Lo normal en un proceso evolutivo, o al menos desde la matriz, es que procedamos de un origen femenino X, pero que llegamos a la, a, a la definición del hombre cuando interviene la, la conducta Y. Eh, Y hay algo muy interesante, es que aquí se desprenden cositas interesantes, hablando del poder de lo femenino, el poder de lo femenino es intrínseco, ¿no? Es como, por ahí en Esotérica hablábamos de un poco la función femenina, masculina, incluso a nivel de lo que es, las culturas llaman las deidades. Pero, pero aquí sí se desprende algo muy interesante, que, que a las ocho semanas, pues obviamente la alteración de la testosterona pues va de la mano de la aparición de este cromosoma Y que nos predispone a nosotros, hacia nuestra masculinidad, ¿no? Pero también esta mujer hace énfasis en algo muy interesante. Ella, perteneciente quizás a un movimiento feminista, lo reconoce en algún momento, pero posteriormente la, la neurobiología le demuestra cuál errada estaba. Ella decía que de pronto, pues, proviniendo de una cultura machista, la... la mujer había sido de pronto subestimada y el hombre había sido insensibilizado. Entonces ella, con su hijo, varón, quiso ser ejemplo de cómo un hombre podría ser un poco más sensible a las necesidades y cómo modificar la conducta, obviamente, bajo parámetros, digamos, morales, éticos. Es decir, que, que, lo, que, que los hombres sí podían, por ejemplo, jugar con muñecas y, y no por ello ni ser homosexuales y no por ello de pronto perder su virilidad. entonces ella empieza a hacer un estudio con sus hijos y con los niños y se da cuenta que, que, que de la misma manera en que, en que hay ideas acerca de lo que es femenino y masculino hay cosas que no son modificables y él decía que por más de que a su hijo le intentaba decir que jugara con muñecas no lo hacía porque su instinto ya estaba prevaleciente o sea que el tema de la sexualidad y de los sexos es algo innato, instintivo y no es modificable ¿Sí? entonces que contra cualquier tipo de creencia pues el hombre es el hombre porque, porque esa es su naturaleza y por más de que se pretenda cambiar sus, uh -huh. y sus móviles no puede hacerse de la misma manera de que la mujer tiene eh, maneras de ser que no pueden ser modificables ni, ni por patrones conductuales ni por predisposiciones entonces decía que a su hijo le ponía a jugar con eso y él instintivamente las botaba y prefería jugar con un balón entonces eso obedece a la genética y obedece a la evolución. En la biología, eso, eso yo se lo ya hace poco a una psicóloga, uh -huh. que hoy en día, sí, eh, estamos con, con esto, estos movimientos feministas, estamos llegando a esos extremos, o sea, uh -huh. la, la biología del yin, la biología del yang, lo femenino, lo masculino, y, y el hombre tiene que asumir unos roles, o no asumir, sino vivir unos roles propios de la masculinidad, y la mujer también propios de la feminidad, entonces... Eh, Hoy en día eso se está perdiendo en ciertos escenarios uh -huh. en los cuales como que la mujer quiere reconocer sí cierto a nivel productivo, ¿no? ciertos escenarios, entonces sutilmente se han venido trastocando ciertos roles, y también a nivel de hombre, o sea no, no es solo a nivel de, de mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces a, asumir esa biología de una forma natural, asumir esa biología de una forma natural y consciente. Entonces, no, hay cosas de los hombres que no, de nosotros los hombres que no cambiamos, aunque con conciencia podemos ser más comprensivos a ciertas necesidades. Y las mujeres no, no tendrían que masculinizarse, como diría Ocho, para adquirir el terreno que han perdido, sino justamente su poder reside en su esencia femenina. ¿no? Entonces, dice Ocho que, que una mujer con, con tendencias a volverse feminista son, es una especie de masculinidad de segunda categoría. porque no se resalta la naturaleza femenina, sino, se, sino en este caso se exportan actitudes masculinas para hacerse combativas con el hombre, ¿verdad? Y ahí, hay, digamos, una, ahí se desvirtúa la esencia de la mujer y del hombre. O sea, nuestra fuerza está en nuestra condición. Y allá esa equidad es primero ser fieles a lo que en esencia somos, ¿no? Y a la conciencia y comprensión del, del opuesto, ¿no? Esa es una cosa muy bonita partiendo pues de la neurobiología. Ok, súper. Bueno, o sea, ahí podemos seguir y seguir hablando. Uh -huh. eh, bueno, quiero hacer un último comentario también. de un, de un Bueno, cerramos tema horaria, cerramos tema sinastría. Eh, llegó un comentario de una persona que se hace llamar Lilanda, eh, a propósito de los videos que compartimos. pues es, es, es como un reclamo lo que leemos acá eh, ella dice que estuvo viendo los tres videos que le emocionó mucho el de las almas gemelas que está de acuerdo con el de la sincronicidad aunque todavía no logra identificarla en su vida y que no entiende el del secreto de la vida eh, y comenta pues que actualmente tiene una situación un poco complicada desde el punto de vista productivo que no, no, no tiene el dinero suficiente que, que se ve alcanzada para ciertas situaciones y, y que ha buscado respuestas en, en disciplinas como la astrología, el tarot, en la misma religión, eh, pero que al fin y al cabo no no siente que de alguna forma pues esto le esté generando su su crecimiento, o sea, porque yo nombro esto, bueno, y aquí nos dice su su perfil astrológico, Géminis ascendente Libra, Luna en Virgo, Venus en el medio cielo, que no le han servido para nada. me llamó bastante esa última esa última afirmación y lo que yo voy a expresar ahorita es algo muy personal eh, de hecho pues muchos de no no es muchos pero sí a veces llegan correos de personas que pues, tienen situaciones difíciles complicadas entonces que de alguna forma quieren que a través de la astrología le, le solucionemos o le demos un consejo para para superar esa situación pues de entrada en la página yo yo soy muy claro hay una sección que se llama preguntas frecuentes en las cuales eh, una de las preguntas es que si nosotros hacemos consultas o, o, o, o damos respuestas a situaciones como tal y entra yo digo que no o sea esta no es una esta no es una página que esté buscando eso que normalmente pronto se puede encontrar en otros espacios para eso hay otros espacios de de buscar la respuesta yo la astrología personalmente la considero es como como un trabajo muy personal yo no soy consultor, pues a diferencia de Diego sí está especializado en astrología, y lo que yo hago es día a día ir conociendo, ir entendiendo, ir, ir, ir vislumbrando ciertas áreas en mi vida en las cuales tengo fortalezas y otras en las cuales tengo debilidades y pues que tengo que, que trabajar y buscar el equilibrio. Yo, yo en esencia el mandala lo veo es como es un exceso de puntos en ciertas áreas, una carencia de puntos en otras áreas, y a la larga lo que hay que buscar es un equilibrio, jugando con esas con ese exceso y con esa carencia ahora, algo que yo siempre trato de, y, y le critico mucho al, al estudiante y al que estudia astrología, es tratar de buscar toda situación eh, o explicar toda situación humana a través de la astrología, de pronto habrá otras personas el mismo Diego ahorita de pronto nos, nos dirá su visión, ya sé cuál es <risa> eh, de que sí se puede o sea, eh, lo personal se me hace un ejercicio peligroso tratar de explicar toda situación del comportamiento humano a través de la astrología. Entonces es normal, oigo personas que me dicen que van a hacer un viaje, entonces que mire su tránsito de Mercurio, que un dinero no lo pueden cobrar ahorita porque Saturno va en la 2, que está peleando por la pareja por una oposición urano a la 7. Entonces tratar de explicar toda situación humana a través de la astrología se me hace peligroso. De pronto sí, pero yo en lo personal no lo hago por por eso, porque porque considero que la astrología es una herramienta que tiene que ser utilizada en cierto contexto. Entonces eh, la afirmación que hace esta persona de que tiene esos planetas en el medio del cielo y que no le han servido para nada, pues no la comparto. O sea, de pronto el esquema indicará otras cosas, que hay que hacer otros trabajos, otras otras situaciones. Pero la recomendación personal que yo, que yo siempre hago cuando encuentro este tipo de situaciones es empezar a, a mirar las emociones eh, de cada quien, o sea, el sentirse bien. Independientemente de si se sabe o no se sabe astrología, para mí, y es mi visión muy personal, eso es lo que me funciona. O sea, cuando uno se siente bien haciendo algo, eh, uno va a empezar a traer lo que necesita para fluir. eso es lo que yo he vivido eh, vivido y evidenciado en mi vida ¿no? ahora alguien que maneje la astrología pues es que el perfil de Jairo está muy orientado a eso y pues esa es la explicación que él hace, puede ser válido, o sea puede ser una explicación muy válida, no, no, yo no entraría pues eh, en, en el ejercicio de, de, de confrontarla de, o de validarla porque pues no, yo ya hace mucho tiempo abandoné ese ejercicio racional de, de validar ciertas teorías o ciertas tendencias, puede ser que sean ciertas o no, pues lo que me importa a mí es lo que me funciona, no más. Entonces, eh, la astrología es una, una herramienta que yo la veo así para, para aprovechar, o sea, para, para aprovechar lo que debemos aprovechar y habrá ciertos contextos y ciertos momentos en los cuales otras herramientas son válidas, ¿no? Entonces quería, quería hacer esa, esa anotación para, para el comentario de, de Lilanda. sin entrar en detalles, pues no haría no el proceso por el cual vas, pero, pero de entrada estoy leyendo un sentimiento de no sentirse bien, y, y eso pues es un ciclo que normalmente funciona, que esperamos que lo externo afecte lo interno y tiene que ser lo contrario. En estos días en Facebook precisamente leía un, una nota de una astróloga, espérate a ver si aquí la puedo ubicar, que decía algo muy bonito que la astrología explicaba, espérate a ver si la ubico, Eh, así rápidamente eh, que la astrología era el reflejo externo de lo que interiormente estábamos vivenciando cuando lo era algo así más o menos la, la idea que yo capté bueno es que aquí es lo que no me gusta de Facebook que uno encuentra cosas muy bonitas y después puedo buscarlas nos toca irse al atrás atrás atrás y, y, y es raro encontrarlas Eh, no sé qué opinas, Diego, de lo que acabo de, de compartir. Sí, no, pues yo, yo, yo francamente, pues no me puedo pronunciar en torno a la carta de la persona, pues porque pues yo nunca le he atendido, es más, no conozco su carta, entonces pues mal haría yo en hacer pronunciamientos de tipo astrológico. Es una persona que pues se encuentra, como bien lo mencionas, en el en el espacio, una manera de decir, bueno, me ha pasado esto, esto, estas cosas, y.. y mi perfil astrológico es esto, y pues al final concluye diciendo no me ha servido para nada, o sea, yo no me puedo pronunciar en términos de la carta de ella, no la conozco, no sé quién es, es decir, entonces hablar desde una perspectiva astrológica, pues, pues es incoherente que yo lo haga. Yo lo que sí quiero de pronto remarcar es lo, lo que dice al final, o sea, no me ha servido para nada. Cuando uno dice que a mí no me ha servido para nada, eso es como cuando yo digo como por arte de magia, que Saturno me cambie la vida, o espero como por arte de magia que Júpiter me, me dé abundancia, o espero como por arte de magia que Marte me dé valor, ¿no es cierto? Cuando yo veo esa, esa perspectiva de la astrología, lo que yo encuentro es una visión despersonalizada y propia de la cultura que espera como por arte de magia y con dificultad de responsabilizarse de la vida, que algo le cambie. Es un poco parte de la cultura de la mancia, ¿no? Entonces algo externo te cambia la vida, ¿no? Y lo externo puede estar en función del jabón que te aplicas o, o del mal o buen día que tengas o de la mala o buena suerte. Yo respeto esas posiciones, sin embargo yo digo, la astrología se encamina al autoconocimiento. Entonces más que decir, eso no me ha servido de nada, yo debería replantear la pregunta, lo que yo tengo, ¿cómo lo he empleado? Ajá. ¿Mm? Uh -huh. porque lo que tengo en mi carta astrológica lo he empleado adecuadamente o, eso, o estoy esperando que mágicamente Venus me dé, me dé el amor que estoy esperando o mágicamente estoy esperando que Venus me dé el dinero que estoy esperando. La astrología seria y profesional primero te dice, estas situaciones en tu vida son realizables, se deben concretar, debes trabajarlas, debes ser consciente de que no te van a llegar mmm, mágicamente, sino que deben propiciar un trabajo. ¿Cómo utilizo yo esos trígonos, esos sextiles y cómo utilizo también esas cuadraturas y esas oposiciones. Entonces lo primero es eso. Lo segundo, pues obviamente el perfil astrológico va ligado a muchas cosas, ¿sí? Si su casa 4 sugiere una familia de determinadas características donde a lo mejor pues hay carencias, entonces uno dice, bueno, ya hay, un, ya hay un registro en donde uno puede tener un miedo a la carencia muy berraco, muy complejo y le es muy difícil... Eh, haga lo que haga sentirse que no va a carecer. Entonces, primero yo de, de, de observar ese miedo, porque ese miedo puede ser algo psicológico, pero impregna muchas de mis expectativas en la vida. Y eso se da de pronto en el caso de gente que aún teniendo dinero tiene miedo a la carencia. Entonces, primero identificar cosas que desde el registro psicológico la misma astrología me dice están latentes. Y una vez yo identifique temores, miedos, anhelos, deseos, es decir... Sobre lo práctico, esta es una actividad que tú debes utilizar. ¿Cómo uso yo la astrología? ¿Cómo uso ese planeta que, aunque es externo, es mío? Porque la posición externa matemática de la astrología es el Marte, o es el Saturno, o es el Venus, pero que habita en mí. O sea, es mi temor, o es mi valor, o es mi seguridad, o es mi afecto, o es mi capacidad para, obviamente, hacer y gerenciar o administrar lo que yo, lo que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, ese sí sería. Ya lo otro pues es especular de la carta, de lo que ha pasado, pues ahí no, ahí no se puede hacer, sencillamente pues porque primero no tenemos datos, segundo también yo creo que uno también tiene todo el derecho a, a, expresar, a expresar todos sus cuestionamientos y yo creo que pues nuestra amiga del, del comentario también busca de alguna u otra manera una ayuda. O sea, cuando yo digo, mire, nada, esto me ha funcionado es porque en el fondo también espero que alguien me diga, me guíe, me ayude, ¿no es cierto? O sea, es una manera de decir, hay alguien que te puede ayudar, ¿no? Entonces es como inconscientemente el clamar por un apoyo, por una ayuda que, que, que es válido, que se hace. Pero entonces, desde el enfoque de la astrología profesional es bueno, es, es bueno darle el matiz a ese enfoque. Y, y bueno, pues ya, ya, ya lo otro es que.. Que cada carta astrológica y cada ser humano es único y que de acuerdo a eso pues pues eh, no es que todo se liga a la astrología lo que pasa es que la astrología sí liga muchos caminos ¿no? o sea es, eh, yo con la astrología puedo ligar un poco el tema psicológico, con la astrología puedo ligar el, el mundo que te digo yo de la biología o ¿no? de la astrología entonces si es, si es maduro de pronto considerar que todo eso tiene una interrelación ¿no? super Oiga Diego, ¿sabe cuánto llevamos hablando? 54 minutos estoy visualizando acá. Sí. Eso que íbamos a hablar 10 minuticos nomás. Bueno, yo creo que hablamos bien rico. Eh, ahí tenemos varias cositas que estamos haciendo y, y, y seguimos compartiendo. Uh -huh. Bueno, entonces, para cerrar qué. Cerremos con una buena despedida, vamos a ver qué video... Ah, no, mentiras, el de, de esta chica. Eh, se me fue el apellido... Bricendine me gustó. Loan Bricendine. Yo creo que el estudio de todas estas mujeres también es una exaltación a la mujer, o sea... Sí, eso estaba yo ahorita pensando. Son, son... Que a las mujeres les debemos todo mucho, a la figura materna, es decir, la madre tierra... y hasta simpáticas son este par, ¿no? Sí, sí. Fischer es... y, y Brissendine Brissendine, entonces desde este espacio, alga, sea también la oportunidad de reconocer el valor de la mujer y el que día a día su poder es, es extraordinario, ¿no? Entonces también esta es... esta página TED, eh, tit, T E D. .com, tiene unas conferencias muy muy muy buenas. Uh -huh. Eh, ahí también vamos a ver qué, qué material encontramos para compartir y, y desde la visión del contenido más la visión astrológica. Esta era de Acuario nos está pegando duro <ríe> o este este inicio porque ni siquiera todavía estamos en era de Acuario ¿no? y yo sí. creo que, que en este inicio de Acuario y de relaciones pues yo yo creo que sería bueno decirle a las personas que que vayan esperando muy buenas noticias en torno a esto porque serían sí. muy buenas cosas o sea estén muy pendientes porque porque venimos con noticias muy chéveres, muy positivas, o sea que estén muy pendientes de estos espacios, porque, porque ya llegarán buenas noticias en torno a estos temas, al tema de relación, de unión, de astrología, todo esto. Sí, la verdad estamos muy contentos, hay una energía muy bonita, las cosas se han venido dando, lo que hablábamos, eh... bueno es que con Diego la semana pasada hicimos un ejercicio de grabar una horaria, que preguntamos. Eh, ese video no lo compartimos, algunas personas lo vieron, muy poquitas, pero de, montábamos o, o mencionábamos una cosa bien bonita, ¿no? Que, que actualmente se desarrolla una idea y pareciera ser que surge de la de la espontaneidad del momento de la idea, pero pero es un proceso que se ha venido gestando desde hace muchos años eh, y lo que nos tiene contentos es eso, que es que es la la sinergia de muchos aspectos que se han venido gestando desde diferentes caminos eh, desde diferentes propuestas, desde diferentes fortalezas que están haciendo conjunción o unión a un, a un mismo objetivo, entonces eh, de pronto en algún momento más adelante compartiremos ese video, es una experiencia súper bonita de horaria eh, que resume muy bien, es una experiencia que se Venido gestando desde hace muchos, muchos años y viéndolo desde el punto de vista astrológico, pues es el, el ciclo, ¿no? El momento en que en el, el ciclo está madurando, llámese un aspecto, una, una progresión a un momento y a un objetivo dado. Y ese ciclo, pues se, se reconoció que era ya en este momento. Bueno, bajémosle a la trascendencia, despidámonos, ya hemos ya una hora hablando. Vamos a ver si hoy mismo podemos compartir este audio. y Diego gracias, un abrazo hoy la coincidencia nos junto esta noche ¿Mm? que seguirá uniendo más adelante bueno, un abrazo Jairo y nos seguimos escuchando buena noche y para todos los que nos escuchan pues muy buena vibra muy, muy buena vibra un abracito